Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en Farco. Sí, nosotros estamos aquí eh, como semana a semana lo podemos hacer gracias al trabajo mancomunado de diferentes alumnos, estudiantes de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso tenemos a un grupo de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18. Sí, ellos forman parte de todas las escuelas que trabajan con el Grupo REC, Red Escuela y Comunicación. Eh, yo les cuento que hoy en la Operación Técnica tenemos a Néstor Cortés, aquí en la Coordinación de Piso. Está Eva González García Mi nombre es Cristian Gauna Y los alumnos que se presentan Nos dicen su nombre y apellido Ahora, por favor Bueno, eh, principal Mi nombre es Julián Abuelo Vengo del Colegio Reingreso de Liniers Que quedan a eh, O sea, en Capital Federal en el, en el lugar de Liniers A dos cuadras de la cancha de Belés Más situado para conocer Bien, cerca de la cancha de Vélez, esa zona No estamos tan lejos ¿En qué, en qué vinieron hasta aquí? Eh, Praticualmente venimos en un micro Que nos designó ya el gobierno de la ciudad Y nos trajo hasta acá ¿Quién nos acompañó? Eh, nos acompañó nuestra profesora Susana Valleschi Bien, ¿Nombre y apellido? Alexander Álvarez Alexander, bienvenido Hola, mi nombre es Daniel Udeña Y vengo, como muy bien decían mis amigos eh, De reingreso de línea Bien Hola, yo soy Oviria Lesbe y vengo del mismo colegio, de inglesa, de línea. Bien, chicos, ¿qué horario tu, eh, cursan ustedes? ¿Turno tarde, baspertina, eh, noche? Turno noche. Turno noche. Sí. Bien, estamos en este momento en el turno noche, así que dejaron las actividades del día y vinieron como viajes de salida didáctica. Sí. ¿Materia en la que trabajaron esto? ¿Con qué asignatura trabajar Historia. Con historia. Sí. Bien. Bueno... Y ya vamos a entrar entonces, porque el tema del día de hoy es el periodismo, ¿no? El periodismo, exacto ¿Cualquier tipo de periodismo o algún tipo especial de periodismo? No, estamos eh, haciendo eh, generalmente cualquier tipo de periodismo, ya sea general, todo primero en político uh... Bien, y en especial el periodismo gráfico, ¿no? Sí. Es el que es escrito Periodismo gráfico Bien, hay una cuestión que es, es cierto después uno tiene como géneros que no están bien definidos pero que tienen que ver a veces con el periodismo deportivo, el de espectáculo, el de crítica, esto que dice el periodismo general o el de actualidad, ese que hace día a día con la noticia, el periodismo de investigación, hay como muchísimos tipos, ¿no? Eh, estuvieron trabajando. Me enteré por ahí que eh, se juntaron y empezaron a trabajar. ¿Cómo fue esa situación de trabajo? ¿Cuándo se juntaban? ¿Con quién empezaron a trabajar sobre este tema del periodismo? ¿Cómo, cómo encararon el, el trabajo? ¿Hace cuánto tiempo? Y nosotros, sí, hace bastante que ya venimos juntos eh, más o menos dos años que venimos trabajando ahora nos tocó esto de periodismo pero hicimos un, no, varios trabajos más pero eh, o sea el proyecto al que vamos es el periodismo gráfico uh -huh. y lo que era el periodismo antes eh, al actual o sea antes pon, eh, por ejemplo dictadura después la dictadura y todo eso a lo que es el actual periodismo y lo que se habla ahora y lo que se hablaba antes lo que no se puede hablar y lo que sea ha... y lo que no se podía hablar en ese momento bueno que también tiene que ver con los cambios sociales no se si lo compara a lo que era la sociedad argentina de los 80 lo que fue los 90 esta primera década del 2000 y lo con donde estamos ahora la verdad es que cambiaron las circunstancias de los periodistas también de las audiencias de los medios y siguen cambiando no hay varias cosas ahí para para poder comentar de alguna manera chicos, hay una entrevista es verdad no sí. Sí. la primera entrevista me dijeron que es a Boris Katunanik ¿ves? Sí. Eh, ¿por qué lo entrevistaron? O ¿de qué habla este entrevistado? Lo, lo entrevistado más que todo porque él tenía la realidad de lo que otro periodista nos estaba contando él iba a los casos de realismo y me interesó bastante entrevistarlo porque estaba hablando de lo que la, lo que la... pasaba en la sociedad. Exacto, como dice, lo que pasa en la sociedad o lo que otros periodistas no muestran. Claro. Y me interesó más que todo bastante por eso nada más porque él, él tenía una realidad que otros no lo veíamos y al entrevistarlo era como que oh, como te digo, no, tiene que ver con esto de que en inglés toda la sociedad no conoce cómo es el trabajo del periodista claro. y si sí hay mucho de rumor y de teoría, pero ustedes fueron como a buscar a alguien que se dedica a eso y que conoce como a cómo es el día a día, digamos. Claro, a visibilizar lo que pasa en los barrios y todo eso. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera entrevista, él es de la agencia Pacurondo, ¿sí? Apu y su nombre es Boris. ¿Qué voy a contigo, ¿Qué haré sin ti? personal a mí me pasa de casualidad que empiezo a trabajar en una agencia de noticias yo no tenía ni idea que iba a ser periodista o que iba a hacer periodismo que a grosso modo es el título formal que puedes tener siendo periodista o licenciado en comunicación o lo que fuere cualquier tipo de título formal y lo que a lo que yo me refiero con oficio es al hecho de ejercerlo no para para ser periodista en la agencia Paco Rondo, digamos. Porque también es parte de esas naturalizaciones que están hechas todo el tiempo, es parte de realidades que están ocultas este, y es parte de que de no, eh, cosa que nosotros queremos mostrar la otra cara de la realidad, eh, digamos. Entonces siempre nos vamos a poner del lado de las mujeres, o sea, es medio automático eso, digamos. Con lo mismo con la despenalización del aborto, ¿no? ...siempre vamos a estar de, de ese lado, del, del lado donde, de donde no se cuentan las cosas. Les pongo un ejemplo, eh, Paco Urondo fue un periodista, fue un militante en los años 70... ...también poeta y escritor, eh, muy reconocido en su momento... ...y conceptualmente, para definir el, el, lo que es la agencia... Él escribe un libro que se llama La Patria Fusilada. La Patria Fusilada es la historia, es, eh, es una entrevista que él le hace estando preso a tres personas que en su momento se fugaron de, eh, de la cárcel de Trelew. Bueno, de, de claro, de los tres eh, de las tres personas que estaban presas y que entrevistó a Paco Urondo, a las tres las desaparecieron en la dictadura. Ese libro eh, revoluciona un poco la, la forma de hacer periodismo en ese momento porque es la voz del otro, ¿sí? Y la voz y la, lo que nosotros nos interesa es mostrar la voz del otro. Y, y más cuando la realidad está eh, teñida de política y más cuando las víctimas son las que hablan. Nosotros no, no podemos preguntar a un policía qué es lo que pasó, por qué lo metieron preso al pibe. Nosotros tenemos que ir a preguntar a la familia del pibe por qué está preso. a libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación Continuamos con los chicos de la Escuela de Reingreso el número 1, distrito Gerard 18 del barrio de Liniers y estábamos trabajando ahí sobre la primera idea de periodismo y de un periodismo muy particular si sí, nos hablaba ahí Boris Tatu Katanich, ¿era? ¿Era? Katuranich. Katurani. Sí, me, me cuesta nombrarlo, perdón. Eh, hablaba de un periodismo eh, comprometido aparte con la cuestión social. ¿Qué le llamó la atención de lo que dijo? ¿Qué quisiera resaltar de las cosas que pudieron escuchar? Llama mucha la atención del, de que él cuenta la realidad de que no ven otros otras personas o lo que no cuentan los periodistas. Él iba... Y lo hacía Si había un pleito en el barrio Él estaba ahí para entrevistar el, No no al pleito Sino al al que fue herido O a la familia de, del, del, del chico no Un ejemplo claro. Él iba y estaba ahí ha hecho él decía algo bien interesante, ay que es eh, bueno, si alguien va preso, por lo general se le pregunta al policía claro. por qué está preso. Nosotros no vamos a preguntar al preso, le vamos a preguntar primero a la familia. La familia. Sí, en sí. este caso después se contrasta la versión de cada uno. Pero primero es preguntar al que lo conoce A la novia, a la mamá, al papá, sí, a los maestros, a veces. A ver, yo justo en ese ese fue el del la grabación la que más me impactó porque es la verdad lo que dice, porque el periodismo eh, va a la familia más que nada porque sabe que la familia eh, en un cierto punto no va a mentir y va a decir lo que pasó, lo que no pasó, como por ejemplo era su hijo o no era su hijo. En cambio, eh, una, un periodista va, le pregunta a la policía y el mismo policía lo que te va a decir es lo que le los o a lo que le viene a vi a bien a él, claro. o sea, de importancia. Y capaz que el, el incriminado, o sea, el chico no, no hizo nada de lo que el policía dijo y capaz como hay muchos que hay muchos presos que están que son claro, o sea, están privados de su libertad por no haber hecho nada, pero eso fue porque le preguntaron solamente a la policía y la familia siempre cuando le preguntan hacen reportajes la policía y eh, la familia ah, dice casi todo lo contrario y es como que cambia la forma de pensar es una forma también eh, la procurando digamos es una agencia que lo que empieza a hacer es darle voces a aquellas voces que no suelen salir publicadas en otros espacios ¿no? en otros medios sobre todo en los medios más grandes que tienen concentración mediática que forman parte de empresas Eh, reconocen ustedes eh, hay como una diferencia no sí. entre esos medios grandes esos diarios gigantes si ¿sí? esos diarios barriales ahora, otros diarios barriales que cuentan solamente lo, lo sucedió en el barrio no habla claro. lo, los días los medios más grandes Solo cuentan lo que le, a la gente le interesa claro. no lo que le interesa al pueblo. Porque hoy en día, que se habla más? Un ejemplo de que no pudimos traer una copa a que hay gente que está sin comedos, hay gente que es desempleada. Esos son lo que el chabón, cuando nosotros le entrevistamos, eso genera es lo que él cuenta. Lo que pasa más en los barrios urbanos a lo que está pasando más como se dice públicamente, lo que no, lo que la otra cara de, de la política, ¿no? Y Sí, aparte esto que vos decís, lo que pasa públicamente, pero que muchas veces no se publica, lo que no se público. Que, que muchas veces queda como invisibilizado, decías vos antes, ¿no? Lo sí. que hace el periodista es lograr que se visibilice, hacer algo al menos un recorrido de publicación para que la gente que no se entera, sí, empiece a tener la oportunidad de enterarse. Claro. Eh, por ahí hay un problema que es, es cierto, existen agencias como la Paco Urondo, como Redacción como los diferentes radios socio comunitarias en este caso ellos lo que hacen son textos escritos, pero también tenemos el problema de que hay concentración mediática ¿si? ¿sí? algo de eso estuvieron trabajando, ¿podríamos explicar a qué llamamos o qué entendemos por concentración de medios? ¿se acuerda alguno más o menos como es esta idea? Eh, a ver, concentración mediática yo... ...te puedo dar mi punto de vista... ...porque... ...es como que yo... ...más que nada... estoy ...tengo... ...para un futuro... Me, ...ser periodista y el periodismo me gusta... ...y la concentración mediática va... ...en el, en el sentido de que se concentra... ...en una sola cosa... Okay. Eh, ...por ejemplo ahora... ...no... ...y es muy obvio... ...porque está pasando... La concentración mediática pasa por eh, los tarifazos que está haciendo el presidente eh, La gente que no tiene para pagar Entonces todo eso es mediático O sea, todos los programas lo hacen mediático Eso sucede y ocupa un lugar adentro de los medios Exacto El problema también que empieza a aparecer ahí es Quiénes son los dueños de esos medios Cuáles son los periodistas que trabajan Bueno, lo que empieza a encontrar es que periodistas que trabajan en noveles, que se llama? alguien que escribe en La Nación, trabaja en Canal 13, publica parte en la página web, sí, de otra de otro portal y en líneas generales son los mismos grupos económicos. Exacto. Sí, entonces no no corre riesgo, dicen una verdad interesada desde esa perspectiva y después se publica en diferentes lugares, se replica la misma publicación en diferentes medios. Vamos a escuchar ahí un un pequeño en eh, un pequeño ¿cómo se llama esto testimonio que tenemos es, es un testimonio que habla acerca de la concentración mediática y después vamos a escuchar un poco de música pero primero escuchamos esto a ver que tenemos para comentar el conflicto que, que se armó que creo que empezó más o menos en 2009 con la con relación a la ley de medios Eh, puso en evidencia para la mayor parte de esa sociedad, o por lo menos los que nos interesan más o menos los temas políticos eh, y mediáticos, puso en evidencia algo que no se conocía que es la gran concentración mediática. Los medios son empresas y las empresas concentran, eh, por eso tienen acciones, son accionistas, arman negociados este y por eso también tienen trabajadores en situaciones precarias digamos, o por quieren necesitan tener a sus trabajadores en precarizados ese es, ese es un problema pero además hay, hay otro que es el que es el de la línea política todos los medios tienen su línea político ideológica o empresarial todos todos los medios participan de, de algún tipo de grupo social no que está ...pueden estar vinculados a las grandes élites... ...como puede ser el diario La Nación... ...que está vinculado a la oligarquía... ...o eh, Clarín que está vinculado a, a los grandes empresarios. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo tengo muchos medios... ...yo tengo eh, un montón de voces... ...y tengo un solo mensaje... ...y no solamente los tengo en Buenos Aires... Los tengo en Buenos Aires, los tengo en Jujuy, los tengo en Tierra del Fuego, lo tengo en el Chaco, lo tengo en todos lados. ¿Qué hago con eso? Transmitir un solo mensaje. Genera que haya una sola forma de ver las cosas. Genera que la voz que yo, como medio empresarial, que tengo medios en todo el país y que tengo un solo mensaje para dar termine lavándole la, la cabeza a la gente. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma de comunicarme. Las prácticas mafiosas con la que los medios compran otros medios son un tema de destacar. O sea, ¿Por qué? Eh, por ejemplo, en la distribución de diarios, que es un tema muy jodido para las revistas culturales, para eh, las revistas chicas que tienen tiradas de mil ejemplares y no son los grandes diarios que venden, venden todo lo que quieran, ¿Qué hacen? Generan vacíos, generan exclusión de los otros medios. ¿Por qué? Porque lo hacen que se quiebren o si no los compran. O si no las dos cosas, primero los quiebran y después los compran. Está determinado a un montón de factores que son económicos, políticos y que eh, tienen como prioridad la desinformación. La desinformación genera poder poder político empresarial económico o del estado esa desinformación eh, se, esa, desin, esa desinformación se logra comprando medios y teniendo la capacidad de transmitir un solo mensaje y no tener mensajes alternativos que te puedan decir el otro lado de la realidad no son los mensajes no son inocentes. Ahí, con precisión, nos explicaban un poco acerca de lo que es eh, la concentración de medios, pero me parece también que nos quedamos medio como en el plano de lo teórico. Busquemos un ejemplo donde se note qué pasa con esto de... Bueno, tenemos los medios concentrados, televisión, diario, son todas las mismas empresas. Eh, cu ¿Qué recuerdan ustedes que pueda ser un ejemplo de cuando todos hablábamos de algo o, o estábamos enterados en alguna noticia y resulta que Eh, yo, eh, lo que yo iba decir antes, eh, no lo dije, es eh, que estuvimos eh, semanas hablando de que Messi se iba a ir de la selección y a nadie le importaba que el país estaba sufriendo la, la economía. O sea Esa es la importancia que le da. Yo creo que no es tan solo el medio, sino también el que lo consume. Porque si a la gente le importara más eh, la economía del país y cómo estamos yendo a un partido de fútbol, Capaz que no consumiríamos los medios que nos informan eso Buscaríamos otros que nos den a enterar cómo está la sociedad Cómo está el país, si alguien está pasando algo Cómo van los tarifazos Nadie se preocupa por eso mientras que esté la selección cuando un partido de fútbol Es también lo que sucede con el tema de cómo se instalan los temas en la agenda Digamos, qué sé yo al momento yo lo veo todo el tiempo que La gente cuando discute y alguien te critica Por ejemplo la acción de Macri Con su gabinete económico Y ¿sí? las decisiones que tomó La gente termina de dice Bueno pero Cristina No te estaba hablando de Cristina es pero Como lo, que lo compara digamos, Claro ¿no? pero eso eso no, no, no sale naturalmente así claro. Eso es así porque en los medios Todo el tiempo se está comparando claro. Pero no lo están <ríe> comparando todo el tiempo Graciosamente Y, y ni, ni siquiera inocentemente lo que está pasando acá es que hay una decisión de querer echar culpas a gestiones anteriores y tratar de sacar de la escena la mirada sobre el gobierno actual. Sí. ¿sí? En esto que vos planteabas, bueno, cuando estábamos hablando de Messi, lo que hace la gente cuando habla de un tema es olvidar un montón de otros temas. Es, es así de claro. De hecho, lo que funciona en el sistema de agendas es que nadie puede hablar de más de 5 o 7 temas. Entonces, si vos te garantizas que los primeros cinco temas de los diarios, las revistas, y las radios y la televisión sean los mismos, hay un cientos y millones de temas que no van a estar en la cabeza de la gente. sí Porque la gente termina preocupándose por esos cinco o siete temas que son los, co los que coinciden todos los medios. Aunque hablen a favor o en contra, siguen hablando lo mismo. A veces tenés a alguien que te defienda a Macri, alguien que eh, eh, en vez de defenderlo lo maltrata, otros que con justa razón me presentan pruebas, en definitivo hablan de Macri. Ahora, cuando todo el mundo hace eso con Messi y olvidamos que Macri está ahí, se silencia, sí, se invisibiliza. sí Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿les parece? En radio hay que escuchar algo de música. Bueno. ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Eh, vamos a escuchar para la mano de Arbolito.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 Dijo que vamos bien, I'm sorry man, venite por el barrio, yo te don y salario, y te quiero ver. para aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guarda la hojita. és lo que no es tu Continuamos con Más Libre nosotros estamos en el aire con chicos que vienen de reingreso, la escuela de reingreso es número 1, y que era el 18 del barrio de liñars Nombre y apellido, por favor, recordemos quiénes están haciendo este programa. Eh, Julián Agüero. Julián. Alexander Álvarez. Daniel Ludeña. Y Ovi Alejme. ¿Todos estudiantes de qué año? Yo de cuarto. ¿Cuarto año? Cuarto. Yo tercero. Tercero, cuarto Tercero Y tercero, bien Y la profe, la recordamos por favor Está ahí, nos hizo la no guante Nuestra profesora que no es el avante eh, Susana Galleschi Bien Aquí le agradecemos ahí los regalitos Nos dio Gracias. de beber, de comer <risa> Nos, <risa> nos mima mimando. completo <risa> Pocos docentes hacen eso, ¿eh? así que a valorarlo Chicos, estábamos hablando de periodismo, ya hemos conversado acerca de lo que es una agencia y cómo funciona una agencia comunitaria, que tiene una mirada distinta a los medios concentrados. Por ahí estuvimos hablando de la concentración mediática. También hablamos parte de lo que tiene que ver con cómo la gente percibe las noticias y en qué contextos y qué pasa con las agendas. Nos toca hablar de un diario específicamente. ¿De qué diario vamos a hablar? Página 12. Página 12, bien. ¿Conocen el diario? algunos de ustedes eh, han, han viajado, han ido, han visitado? Sí, ¿Qué? sí, acá somos dos que fuimos el jueves a Página 12 ¿Ahora? ¿Hace muy poco? Sí, sí hace, hace poquito. poquito ¿Cómo fue la experiencia? Nada, no, muy buena ¿Sí? <risa> sí qué vieron? Porque, a ver, yo no sé si me imagino algo o sea, Conozco un diario, pero si no conociera no sé qué me qué imaginarme ¿Qué, ¿Qué pasa ahí adentro? Llegamos justo cuando estaban trabajando y primero ponerle, ponen los siete temas de los que van a hablar, como muy bien usted decía, y todos dan su opinión o en lo que trabajaron, las entrevistas que dieron, y eh, se juntan, no sé, dos en una mesa y hablan de lo que van a poner, lo que van a publicar al otro día. Y trabajan desde las ocho eh, hasta, no, no, no sé, muy bien Hasta terminar. Hasta terminar. Hasta terminar. Hasta terminar. Tienes horarios no de salida. Sí. Es así en serio, ¿eh? es muy duro ese trabajo, sí, porque claro. además a veces te pasa que alguien te dice estoy terminando y de repente pasó algo, se murió alguien, explotó algo, qué sé yo, a y está, tenés para tres horas más. Sí. Porque trabajás con la noticia, de hecho una de las cosas que tiene esto del periodismo es que uno trabaja sobre el periodo que está viviendo, ¿sí? nos cuesta mucho a veces entender que el periodismo es como, como una forma de relato ...que es histórico... ...pero que es muy presente... ...es muy bien ahora... ...siempre se cuenta... ...lo que pasó allá ...lo que pasó hace un toque... ...sí, eso justamente... ...como nos comentaba... ...Ahoriá seche uh -huh. ...como que en el momento... ...que ellos... ...están trabajando... ...y tienen la hora de salida... ...y en un momento... ...ocurre un choque... ...enfrente de... ...ellos... ...tienen que salir... ...y dar un... ...un periodismo... ...de lo que lo pasó... ...que le sucedió al taxista o, ...o... al vehículo que chocó... Claro. ...como que no tienen... ...horario definido... para el, va, tiene una área de entrada, pero no de salida Exactamente De hecho, también lo que sucede es que es un trabajo eh, El de Página 12 particularmente Muy peculiar porque no se dedica solamente a las cuestiones eh, Sociales en general Digo, no habla de policiales sobre todo ¿De qué temas claro. habla? ¿Se acuerdan? Es más de sociedad y derechos humanos Claro de las cuestiones sociales pero con, de, con la cuestión de los derechos de la mujer, los derechos del niño ¿sí? la violencia de género también a ver, social más que todo, general de, de político y urbanismo de un poco de, de todo ¿no? digamos uh -huh. un día tengo que hablar, no sé de, de Macri y, y otro día no sé, ocurrió, qué sé yo, un incidente y está, hablando, está entrevistando a la familia del accidentado Como que no tiene definido muy bien de, O lo que no hicimos entender nosotros Que no tenía definido muy bien A, a, a un medio defini, definido, ¿no? A que no solo hablamos de política Sino también hablamos de la sociedad urbana Sí, claro, aparte lo que sucede es Digo... Hay una línea política que es la de defensa de derechos humanos, pero también lo que hay es el conocimiento de lo que pasa en la justicia, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, ¿sí? Es un diario que está siempre como en esa línea. Nombraste recién a Horacio Sechi, ¿sí? Eh, tenemos entrevistas que sí, le hicieron a él, entrevista. ¿no? Sí, tenemos entrevistas que hicimos a eh. ¿Cuándo le hicieron esta entrevista? Esta entrevista fue el jueves, la fecha... No, está no, bien, jueves pasado. Jueves pasado. Jueves pasado. Bien, ¿quiénes hicieron la entrevista? Alex y Daniel Bueno, escuchemos parte de esa producción Mi día a día en Página 12 <ríe> Es este... En la cosa práctica es... Eh, es eh, de lo más irregular No, no, no, bueno, yo llego... Entro a las 2, 3 de la tarde, como soy editor, a veces acá se hace la reunión de edición, o viene otro colega de, de la sección, vamos distribuyendo las notas y después empezamos a, a producir, yo escribo además, entonces este voy produciendo la nota también, y después ya más o menos, en, ahora son las 7 y media, las 8, 8 y media empezamos a, a editar lo que sería poner los títulos y, y todo esto. O recibir la nota como soy editor, recibo una nota de otra y también veo. Y después bueno, así pues, trabajamos así hasta la medianoche. ¿sí? En el funcionamiento de un, de un diario o de una revista también eh el editor es el que se encarga del título, de la, la volante, de toda la parte que tiene que ver con lo que es, eh, lo que se llama la edición. Y después es la, la, la lectura del texto que escribió un redactor. Entonces en el título, en general en el título, en la volanta se instala lo que se llama la, el criterio de, de, del medio, es decir, ¿qué es lo que quiere decir el criterio? cualquier medio que lo que quiere decir eh, con esa nota. Lo que pasa es que yo acá yo, yo no podría poner ponerme a escribir acá una nota a la banda Videna. O Se ve obvio que seguro si entren en un diario y ya más o menos aunque aunque no te digan, vos ya más o menos sabés, inclusive en Clarín, tú más o menos sabés para dónde vas a ir, para dónde no, que acá, está marcado eso, yo no puedo decir no es que no pueda decir lo que quiera pero digamos, no tiene sentido que yo diga algo que ni más. no se me ocurrió nunca supongo que a nadie del día y se le ocurrió el aula sale al aire hora libre Ahí escuchábamos a Horacio Sechi y resulta que bueno muchas de las cosas que nos planteaba ¿no? eh, tienen que ver con la lógica de cómo se trabaja en el diario, en este caso Página 12. Y una de las cosas que, que él decía al final es bueno hay como noticias, formas de abordaje que no se le ocurrirían eh, llevar adelante y quizás en otros diarios sí. Y que tiene que ver también con lo, quiénes son los lectores... Eh, ¿Cómo trabajan habitualmente? ¿Cuáles son sus temas principales? ¿Sí? Eh, les pregunto ¿A los que fueron a, allí a Página 12 Hablaron con algún periodista aparte de Horacio? ¿O los vieron trabajar? Eh, no, justo llegamos cuando estaban trabajando Así que nos pudo dar la entrevista nomás. Ah, mirá ¿Y pudieron pasear por alguna parte de la redacción o algo? Ah, no, no. no. Estaban laburando Estaban trabajando bien, porque a, a veces lo que sucede es que uno se imagina que gente laborando haciendo cosas, y en realidad están sentados escribiendo. Ah, es? A lo sumo tal mira la televisión, hablan, hablan por teléfono, pero es parte del trabajo. A veces es sí. bueno llamar a un ministro, llamar a otro, eh, mirar en televisión qué es lo que se publicó, qué, qué dijo otro medio y empezar a escribir la nota, buscar como diferentes notas. Sí, y siempre sustentado en diferentes fuentes, digamos, fuentes de información. Por ahí también sucedía esto, ¿no? Para ellos es un tema muy importante el tema de los derechos humanos. Eh, ¿Qué es el derecho humano? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Quién nos puede...? Prácticamente, para aquel que no tenga idea, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Eh, bueno, Julián, eh, el derecho humano, yo al aprenderlo y al vivirlo, eh, lo tomo como que es un... O sea, hay varias partes de derechos humanos... Está el derecho al, al menor, está el derecho a al exigir cosas, por ejemplo. También hay derechos humanos en el sentido de, de ¿cómo se llama esto? Eh, ver, sí, tener trabajo. Más. Claro, o sea, el derecho al tener el trabajo, el derecho a, a, a la libertad, a, a la estudiar. Libertad, a estudiar que antes eh, no era tan así, ahora en este último tiempo se les le hizo más caso al derecho humano. Sí, de hecho, si uno piensa en la esclavitud eh, desde hace dos siglos atrás siglo y medio, pero todavía queda resabios en la sociedad, si uno piensa en todo el mundo. Quizás a nosotros nos suena como algo muy lejano pero hay en otros lugares del mundo donde todavía hay gente que está ahí en seguridad y esclavitud y hay algunos problemas como por ejemplo la trata de blancas ¿sí? eh, la venta de niños y niñas sí eh, donde se está sometiendo a gente de vuelta a hacer mercancía eso es bueno romper con los derechos humanos ¿sí? vamos a ver cómo se cubre esto tenemos un pequeño track donde explican si ¿sí? un poco cómo desde el diario se trabaja la cuestión de los derechos humanos y después lo comentamos ¿les parece? dale En caso de Página, eh, la cuestión de los Derechos Humanos es es, la, es el eje argumental casi del diario. Si no es todo, porque digamos hay cantidad. Las publicaciones de los familiares en los aniversarios, que es el único diario donde pasa, eh, eso es eh, más o menos una señal, digamos, de del espacio que siempre tienen, de la cobertura que se hace de los, de, de, de los juicios, esto fue desde, desde el principio, eh, eh, la lectura que se hace, el soporte que se le hace al político, a, la, la, a los juicios, ¿no? Entonces, digo, la, los derechos humanos, e, y además la insistencia de que no terminan ahí los derechos humanos que además se amplían y entonces ahí metes toda la cuestión de las cárceles, de la violencia institucional, que todo eso hace, y tiene que ver, porque los derechos humanos no terminaron en el 83, siguen ahora pasando este, situaciones este, que los los, los golpean, ¿no? entonces todo eso hay que sostenerlo. Sí, en la segunda parte, ¿no?, de esta entrevista, de Sosechi, eh, donde bueno nos explicaba un poco acerca de cómo se abordan los derechos humanos desde el diario y demás. Les pregunto a ustedes, chicos, eh, ¿por qué les parece que es un diario que se dedica a derechos humanos? ¿Qué característica tiene que lo diferencia de otros diarios? No sé yo. Yo tengo el diario de La Nación, que aparte de ser más grande, no es un diario de derechos humanos. Sí. ¿Qué, ¿Qué característica tiene Página 12? ¿Cómo lo decimos en fácil, por favor? Página 12 es libre. Bien, esa es una de las características. Es libre, eh, habla de, de todo, no se calla nada. Eh, como como otros eh, otros diarios, por ejemplo La Nación, que es muy político, igual que Clarín. En cambio Página 12, como dije, es muy libre, es muy es muy soberano, es muy... Muy de... Es muy argentino, o sea, muy del, del, del pueblo. pueblo. Claro. Eh, bien, ahí bien. me parece también que aparece algo que es... Los otros diarios también son políticos, y este también. Pasa que están eh, jugando por otros actores. Claro. Digamos, cuando vos jugabas para los derechos humanos, jugabas para las personas, para el ciudadano, te interesan más las personas. Claro. Sí, de hecho, por ahí nos contaban... Eh, el diario recuerda fechas nos, nos trae a la memoria Digamos, como diferentes eventos Que si no a veces se olvidan ¿no? Juicios políticos, por ejemplo Por lo que escuché recién de, claro. de Horacio Que dijo que, que Los juicios políticos fueron muy remarcados En Página 12 Los cuales en varios diarios Que no fueron que no eran Página 12 No eran muy remarcados tanto claro. cambio, O también de los desaparecidos, que decía que también los remarcaba los desaparecidos. De hecho, cada vez que aparece un nieto, eh, la información primero sale publicada en página 12. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Eh, cuando llegamos a un FM y dijimos, recordamos el día de la memoria y qué yo, hay diarios que a veces no hacen mención en página 12 esa mención va a estar seguro. ¿sí? ¿Sí? Digo, tiene que ver con un estilo y con una temática que a ellos les interesa. Así que creen necesario. Bueno, tenemos ...un apartado más... ...que ya habla de cuestiones más que tienen que ver con... ...la vida policial pero de una mirada política... ...¿sí? ...y en este caso habla de un concepto que es el de mano dura... ...¿sí? Eh, ...que también estuvo asociado en algún momento... ...¿se acuerda? De la mala policía... ...¿sí? Digo, ...que tiene que ver a veces con eso también de... ...que se yo... ...pobreza cero, delincuencia cero... ...que son como eslogan... ...y que terminan marcando después... ...toda una línea o toda una política de Estado... O de gobierno, más bien Donde los gobiernos terminan diciendo Qué es lo que quieren hacer O cómo lo van a hacer Y es donde ahí los seres humanos Tenemos que empezar a evaluar Si está bien O está mal <risa> ¿Sí? ¿Escuchamos eso? ¿Les parece? No hay problema Bueno, yo escribí un libro Que se llama Mano Dura Manodura es, en la época del, del menemismo, se diría que alrededor del 93, 94, empezó a hacerse eje en la, en la política menemista eh, cargar la tinta sobre eh, la, la las, eh, primero, los extranjeros, los inmigrantes extranjeros, sacó una ley de inmigración bastante dura, la persecución la dificultad para inmigrar sobre todos los países este, de los países limítrofes y era eh, una, una concentración del, del, del, del discurso digamos político de la inseguridad eh, sobre hechos delictivos que parecían concentrar todo el problema de de inseguridad de la sociedad. Para cargar la quinta de las preocupaciones ahí y no en otro lugar. Entonces, cargar la tinta en la inseguridad eh generada a través de de, de delitos. Lo que para eso hacía falta falde un discurso político que eh multiplicara la la la sensación esto se hizo ya durante la dictadura lo que no, no, no, yo no recuerdo si el concepto mano dura existía como tal si se aplicaba pero si, si existía como tal durante la dictadura durante el gobierno de Mered se empezó a, a hablar de la mano dura contra los delincuentes eh, hay que meter bala y todas estas cosas era yo tomo de, de, de ahí la, la, esta frase Ramallo es uno, ¿no? Este es el caso de Ramallo en septiembre del 99 de, de ese discurso. es ¿En qué termina? ¿A qué lleva todo Entonces, Y eso provoca después, la, la, la, la igual que el caso Cabezas, ese también sería del fotógrafo, sería emblemático. Eso termina, o Costec y Santillán, terminan golpeando de una manera brutal ese mismo discurso y obligando a eso, como especie de bisagra. Como tiran para atrás la, la, la, ese discurso, ¿no? Rucaus terminó... Eh, ese provocó el, la pérdida de las elecciones de Duarte. Estábamos ahí discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con noticias... Eh, una de las noticias de, de último momento y que seguramente durante toda esta semana se va a hablar tiene que ver con el atentado en francia no sí, eh, hablemos al aire digo no, no me sí. molesta me parece que tiene que ver vos hablabas de algo que es ya hubo un atentado en francia este el anterior se acuerdan que salió con el eslogan todos somos sí. todos somos fra sí, ¿sí es y una de las cosas que voy decía es pero y claro que es como en irán y en países así hay bombas todos los días por un atentado con París, no es que en Francia no es algo que tengamos que saltar todos por una bandera francesa diciendo somos todos franceses. Porque nadie se que ataca en un país grande o oh, pero se si atacar un país chico nadie le da bola. Ya o sea, así si vamos a ponernos en favor, o sea, la solidaridad, vamos a hacerlo con todos, si no directamente no vamos nada. A me parece que nosotros tenemos que pensar de vuelta esta idea. Si nos importan los derechos humanos, es de todos los seres humanos. Muy bien. No es de algunos seres humanos o solo de los más ricos. Claro. Entonces, en eso tenemos mucho por aprender. Los ciudadanos tenemos mucho por aprender, tenemos mucho para hacer. Por eso me parece tan importante el tema que trajeron para el programa. Chicos, hagamos un descanso, ¿les parece? ¿Quién presenta el tema musical? Eh, bueno. Vale. El tema musical que viene es nuestro Vamos a jugar al esclavo de Los regonitos de Ricota Estamos en aire, Hora Libre. Les recordamos que como siempre se pueden comunicar con nosotros escribiendo a horalibre.com.ar o también nos pueden buscar en Facebook escribiendo todo junto, Hora Libre. ¿Sí? Eh, no, todo junto no, Programa Rec. Programa, programa Rec. Ya, ya estoy medio... <risa> Chicos, tengo fiebre, discúlpenme. <risa> Me habrán escuchado la voz, está un poco tomada Bueno, se hace lo que se puede eh, A la gente de Farco Les agradecemos, ¿sí? porque nos, nos permite llegar a diferentes espacios Y latitudes de aquí En toda la Argentina, y todos aquellos que quieran Entrar al sitio de Farco Recuerden que es www.farco.org.ar ¿Sí? Farco.org De organización .ar De Argentina eh, Allí pueden hacer un usuario Es gratuito Y se pueden bajar este programa A partir de unas dos semanas Creo que va a estar ya disponible Y si no En el espacio Bien. de Programa Rec ¿sí? www.programarec.com.ar Allí estamos nosotros Y van a estar ustedes Las fotos y demás eh, Chicos, nos queda el último bloque ¿sí? Está pasando ya el programa Medio rápido Eh, por lo menos para mí muy rápido Porque viene bien entretenido eh, Eso es bueno eh, Vamos a hablar ahora de otra revista Una revista que es conocida, es conocida. ¿sí? ¿De qué revista vamos a hablar? Estamos hablando un poco de la revista Gente Bien vamos a Es una revista que se lee mucho sí Que a veces tiene poco texto Y a veces tiene mucha foto Pero que ha pasado por la historia Por momentos muy importantes Sí hubo tapas de gente que fueron las que marcaron que no sé, yo me acuerdo de la época de dictadura de la época de la guerra de Malvinas ¿sí? como diferentes momentos aunque también, no sé me acuerdo de tapas de Susana Jiménez de, de Moya Casano <ríe> de Graciela Alfano de todo <ríe> de, claro. es todo eso porque es en verdad. Argentina es todo eso ¿eh? ahora, el efecto es bueno cuando hablamos de Susana Jiménez, de Moya Kazán y del Alfano, de Pampita me da lo mismo Algo de lo que pasa en el, en el mundo político Algo de lo que le pasa a la gente No se está hablando, no se, está hablando. se está cubriendo ¿no? Se está ahí como Poniendo el foco en alguna parte de la realidad Y se está dejando otra fuera eh, ¿Cómo ven ustedes la revista? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay con el diario? La... Pará, estoy uh -huh. Me perdí por un minuto eh, El diario de la revista la diferencia que hay entre El diario Página 12, por ejemplo Y la revista Gente uh, ¿O cómo, ¿Cómo la ven ustedes? No claro, es, es muy grande que Lo que pienso Que Página 12 eh, Muestra Todo lo que sucede en el país Y Revista Gente Yo la tomo una La revista es como yo lo digo en mi familia Lo digo en cada lugar donde hay una revista Gente O una revista de lo que sea, que es una revista farandulera claro. más que nada, es una revista de farándula, de chimento de... este se casó con esta, Pampita fue no sé, está con Mónaco y en su momento con el tema de de las Malvinas y de, de, de la dictadura, o sea, todo fue farándula, todo es eh, esa, ese tipo de cosas no no se fija más en el, lo que pasó, sino en lo importante que ellos ven de si mataron a un no, a un veterano de guerra o si en la dictadura cuántos muertos hubo, esto está hablando la revista Gente. Bueno, yo tenía un amigo que me acuerdo que decía, él trabaja en el diario ah, sin sí, eh, no quererlo voy a nombrar, en la pero de la revista, decía, yo trabajo en una revista de ficción. Y cierto. lo decía medio en chiste, medio en serio, pero era muy groso, porque sí. decía, no, "No, no, yo me intereso por los temas, lo, le saco todo lo interesante, todo lo importante y le dejo lo interesante." Cuando me lo planteaba así, era... Es potente, ¿eh? Sí, sí. Y todos los datos importantes quedan afuera, dejó lo interesante. Claro. Sí. Porque es donde... La, y porque no, es la forma más fácil de llegar a la gente. O claro. la gente no se va a interesar mucho... en el... Lo que pasó, sí sino lo más importante lo o sea, fácil de leer Y que quede en la memoria claro. no. no tanto de pensar en qué pasó Ni por el hecho, ni quién fue culpable No, es fácil, decime qué, cómo fue el asunto Y listo, buscan eso Por ¿sabes? ejemplo y, sí. eh, Malvinas, eh, decían Vamos <risa> ganando cuando no era verdad Bueno, aparte de eso También hay una cuestión, el, me acuerdo que decía En los diarios en un momento sale La gestión de altieri Mientras tanto nosotros escribíamos que era borracho <risa> ¿Se entiende? Ya hablábamos del mismo tipo Pero lo que le importaba al mundo Era lo más importante, que era su mirada política Su gestión y demás Nosotros nos encargábamos de la vida privada de Si había tenido una prostituta cerca claro. Otra cosa ¿sí? Vamos a escuchar parte de ese trabajo Entonces tenemos ahí la entrevista a Hugo Martín ¿No? Un periodista Martín. La verdad que la ley de medios es una herramienta de democratización muy importante de, de toda la información. Y bueno, es lamentable que un DNU haya, haya dejado sin efecto esa ley. Es evidente la concentración que hay de, de medios, que viene desde hace, por lo menos... Bueno, yo creo que desde que desde que Papel Prensa está dirigida por, por, por un multimedia, básicamente, ya hay se agrega una una concentración que no es beneficiosa para, para la información que que recibe un camino en ese sentido que, que digamos en la época de Menem podíamos con, con, la, la concentración que un mismo que un mismo holding pueda tener varios medios, eso no contribuye a la democratización y sí a la un camino en ese sentido que, que digamos en la época de Menem con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 Estamos ahí la voz de Hugo Martín, que es parte de el grupo de editor, sí, de la revista Gente y claro, también tienen que ver, va, a mí me pasa cuando pienso en Gente pienso también como ustedes en algunas tapas, en algunos algunas coberturas. Estamos hablando de algo fuera del aire. ¿De qué era? Eh, de que aparte de estar en la revista Gente hizo el libro sobre Cromañón. Mhm. Uh -huh. Eh, que fue, fue entrevistando a la familia a, y a los chicos, que sobrevivientes de, de incidente, y fue preguntando, de, bueno, cómo día cómo fue el momento, cómo lo tuvieron que vivir, obviamente yo me imagino que para los sobrevivientes fue muy difícil explicarlo, y fue algo que fue muy fuerte para ellos, es un shock, porque es algo, la verdad que es algo lamentablemente, no tendría que haber pasado, y se puede haber evitado, pues si se hubiera tomado medidas, se hubiera evitado todo eso, claro. y había mucha gente que ahora estaría viva y no estaría... No estaría... Ya, ya no decían... No así decirlo... Y una de las cosas que... Hay que reconocer también de esto... Es que muchas veces el periodismo... Los periodistas a la realidad... No pueden publicar todo lo que saben... En pequeñas notas... Entonces ya desde los 90... Empezó a pasar que lo que hacían los periodistas... Era para poder publicar... Toda esa información que tenían... Y cuando el medio no te banca... Y no te permite publicarlo... Lo que haces es... Hacer un libro... Claro, sí. Porque el libro tiene otro tipo de lector... Es alguien que te dedica más tiempo... Y donde puedes poner muchísimo más cantidad de datos... Entonces, te permite también ir como más al no más a lo profundo, ¿no? Escuchemos cómo presenta él, ¿sí? Hugo Martín, sobre su trabajo del libro Cromañón. Es algo que yo trabajé desde que sucedió lo de Cromañón. No sé si alguno... Bueno, ustedes son más chicos, son bastante, muy chicos. O pasó lo de Cromañón, bueno, no sé qué da Pero esa noche yo estaba yo estaba ahí en la, en la revista pasó esto y empezamos a trabajar y de ahí en más fueron los 10 años haciendo notas sobre tumanón teniendo contacto con, con familiares este, de, de víctimas y, y haciendo muchas muchas notas que tenían que ver con, con el tema Y para los 10 años surgió la posibilidad de, de escribir el libro y la verdad que tenía mucho, me di cuenta que tenía mucho material y mucha mucha información y, y funcionó muy mal porque absolutamente todo lo, que está, todo lo que está mal está en Cromañón. Estaba la policía que ahora va a Coima, los inspectores que no iban, los inspectores que aprobaban cosas que estaban mal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 nunca debió aprobarse un boliche clase C en ese lugar por diferentes cuestiones como normativas que decían que no puede haber un lugar, un boliche clase C que tenga salida a otro local, y este la tenía ¿no? una salida de emergencia que era la salida alternativa, que era el portón enorme que habían cerrado un candado y con y con alambre salida de verdadera emergencia tenía vallas adentro, no se podía cerrar, las puertas eran bywen estaban estaban cerradas solamente había dos todo todo era más chico de lo que decían los planos había sociedades offshore metidas este era, esto es un desastre y por eso pasó lo que pasó Sí, no no sí, sé si hay una no sé si hay una mirada sobre los jóvenes. Hay muchas miradas. Eso quedó muy expuesto en Corbañón. Eso Porque la verdad es que lo de Cromañón también fue una, un descubrimiento de, de un montón de chicos que estaban totalmente invisibilizados hasta ese momento. Que nadie nadie sabía. Por supuesto, había medios, revistas, este radios que se encargaban de difundir y, y dar a conocer. Pero digamos, para los grandes medios de comunicación, eh, los chicos que ...que por ahí iban a ver a Callejeros... ...no eran el target se ellos... ...estaban totalmente invisibles... Ahí hablábamos un poco... ...acerca de lo que es Cromañón... ...nos contaba Hugo Martín... ...cómo fue su cobertura... ...chico, nos queda nada de tiempo... Ya, pero quisiera que me digan ¿Qué les gustaría a ustedes que le pase Al oyente, ¿sí? a ese radioescucha Que los escuchó durante todo este programa A partir de que hablamos de un montón De situaciones que tienen que ver con el periodismo Y con la realidad argentina Y a mí, a mí sinceramente que me gustaría es quedar en la cabeza Que traten de buscar y ver las cosas De otra manera, no se fijen tanto en lo mediático Por más, yo que sé De que sea lo más práctico Lo más rápido, que busque la verdadera Información y lo que hay atrás de eso Y de que, yo que sé, cualquiera que quiera hacer periodismo O meterse en un diario Y es chico, no tiene no le da cosa hacerlo Que se anime, yo qué sé Si es un estudiante, que haga un diario para el colegio Diciendo cosas del barrio, que empiece con cosas chiquitas Cosas del barrio, cosas del colegio Y así, pero siempre siempre con su misma base Que se hace la verdad Que salga y si quiere decir la verdad, que la haga Que no le tenga miedo a lo demás De lo que le pueden decir o que le pueden criticar Se la a mí me gustaría que la hagan eso Cara a los ojos y que se animen a hacer las cosas Voy, voy yo eh, Comparto Casi todo lo que dijo mi compañero Y agregaría una frase también Que es que sigan Sus ideales Que uh -huh. sigan lo que ellos sienten Y lo que les salga en el momento Y que nunca pierdan La esperanza de Buscar y, O querer aprender Porque Se puede tornar un poco difícil Pero nada, es imposible Y como dice un gran ídolo mío Que es el Indio Solari El que abandona no tiene premio Entonces que como el que abandona no tiene premio No tienen que abandonar Si lo empezaron que lo terminen aunque cueste Vale la pena seguir, uh -huh. seguro Bien, qué más chicos Que les gustaría que quede ahí en la cabeza De aquellos que están escuchando este programa eh, Nada, compartí Comparto con lo que dicen mis compañeros Y nada, haría un poco de, un pequeño detalle nada más Que abran la mente al día a día Que como dicen ellos, nada es imposible Está bien, el día me va a costar Pero el, cuando se den cuenta de los frutos Con lo mucho que le costó, es lo más lindo Y nada, abrí la cabeza al, al día día y sean libres Chicos, recuerden los nombres apellidos Quienes hicieron este programa Juliana Oro, bueno, Alexander Álvarez, Daniel Udeña y Obiri Alejo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene cuando vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Yo quería agregar un pequeño detalle antes de irnos, agradecerle a nuestra profesora Susana Galleski y a Eva, que es una genia, está en su aguante día a día. Unas gracias y un saludo para la Escuela de Reincenso de Liniers. Bueno, para todos nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao.